¿Cómo te va, Panchi? Buen día, ¿qué decís? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eh, imagino que ya descansando este, cerca de, del almuerzo este, para, para después este, afrontar lo que viene, que va a ser un partido difícil frente a la Argentina, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Va a ser un partido muy, muy difícil para nosotros, donde esperamos hacer un partido perfecto los 40 minutos y llevamos el punto ¿Cómo llegan ustedes al partido? Digo desde lo bajo desde lo físico eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que llega este Uruguay que seguramente va a batallar y mucho y va a ser un par un par muy difícil para el equipo de Sergio Hernández Sí, llegamos la verdad que estuvimos cuatro días en entre Uruguay entrenando Eh, poniéndonos en forma con, con los compañeros y la verdad que estamos, estamos muy bien y, y sabemos que se nos viene un partido muy complicado con la Argentina donde esperamos estar a la altura y, y hacer un buen partido. Eh, mucho se habla de la cantidad de uruguayos que, que juegan acá y son cinco obviamente que están en el equipo, sobre todo lo, hay gran cantidad de perimetrales, mucho se habla también del conocimiento. De, de, de tantos años de enfrentarse argentinos y uruguayos, de compartir inclusive algún equipo en el extranjero eh, ¿eso influye a la hora de jugar? ¿o, o, o va por otro lado? eso pienso, pienso que ayuda a tener más referencias sobre los rivales pero este, todos los partidos son distintos y pienso que va a ser un partido complicado donde si bien nos conocemos más Este, son equipos muy competitivos y muy buenos como para para no relajarse en un segundo Está muy bien ¿Y, ¿Y por dónde crees que pasan las claves este, de, de Uruguay para poder ganarle a Argentina? ¿Dónde lo tiene que atacar? ¿Cómo defender? No, básicamente tenemos que defender muy intenso durante los 40 minutos no no, no vamos a tener mucha opción defender duro y, y correr bien los detalles pienso que eso no lo va a favorecer el partido estamos hablando con Gustavo Panchi Barrera el base de gimnasia de Comodoro hombre de la selección uruguaya con una larga trayectoria en el base uruguayo también jugó en el extranjero ahora lo hace acá en Argentina que para ahí también es el extranjero independientemente de la cercanía y el conocimiento preguntan uno contra uno Franco Magistris Gustavo, el otro día yo estaba hablando con Luciano Parodi... ...y me comentaba que lo, de lo que más tienen que tener cuidado... ...es con la intensidad de Argentina. ¿Vos creés también eso? ¿Crees que hay algo más de lo que tengan que tener cuidado... el seleccionado argentino? Sí, yo creo que por ahí es un equipo muy largo... ...donde tiene 12 jugadores muy competitivos... Este, ...y la intensidad que, que, que le pueden dar los 40 minutos... Eh, ...es fundamental. Nosotros también tenemos lo nuestro y esperamos estar también muy intenso, sobre todo en defensa y, y llevar bien lo, los ataques porque es un equipo que donde cometes el mínimo error, corren muy bien la cancha ¿Cómo ves vos este sistema de competencia? ¿Puede ser que les es un poco mejor eh, este sistema a ustedes? Y a mí, en lo personal me gusta este, creo que empareja un poco porque hay muchos jugadores Que, que no pueden venir caso de Campazzo en Argentina, caso de Granger en, en el nuestro. Eh, este, a mí me gusta la forma de jugar y estamos muy muy contentos con con, con esa forma. ¿Y qué te parece el Grupo A? Ya está saliendo Argentina. ¿Qué te parece cómo lo completan Paraguay y Panamá? Y sí, Paraguay es un equipo que está en formación y Panamá eh, son jugadores ya hechos con mucha trayectoria de mucha experiencia que, que tiene una muy buena calidad este, yo lo veo muy muy parejo muy parejo estamos bueno eh, llegan en perfectas condiciones plantel completo no sí sí estamos estamos muy bien por suerte bueno bueno bueno nos vemos en un rato ¿eh? lo mejor para, para uruguay este, ojalá que podamos ver un, un lindo partido esta noche Ojalá, ojalá que se vea un lindo partido. Abrazo grande. Abrazo enorme. La palabra de Gustavo Panchi Barrera, el, el hombre de la selección uruguaya.